Sets weighing, the sets way and the cast get eaten by the play There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors twirl, her if the show is through Silent looks with the cues with the close smiles Like last in 1998 show, the Todd song, no one ever sings The curfew prowess line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, stole by mystery. ¡Hola! Hey, ¡Coñas! Perdona, que sería raro empezar sin... ¡Joder! ¡Cáeme el micro de mi madre! Esto sí que, Esto sí que hay que empezar con pifi y lo demás cuento, ¿viste? A ver, para arriba tengo... Yo que soy fotofóbico... ¡Así, cojona! No sé qué coño pasa ahí a la llamparina esta con la que fago yo el programa a todos los hermanos que está tocando los huevos sin nunca ponese. ponerse Joder. puta lámpara de los collones, ay, no, sí, a ver, miráis la movida, yo soy fotofóbico y está la llámpara esta dándome los el fotico, joder, ay, madre de Dios, Esto es el ay, buenas noches, hombre, buenas noches, que hacía ya la de Dios que no que no venía por aquí, eh, eh que tal llevasteis, que tal llevasteis todo este tiempo, eh, sin mí, ¿Mm? en sin la anedonia, en sin el anedónico miserable eh, joder, coño, que, que eso, que tres hermanes, tres hermanes, o bueno, lo mejor para pa alguno más, porque tres hermanes son los que llevo sin hacer programa, ¿eh? Dos porque bueno, tuve, tuve trabajando fuera de, fuera de aquí y otra porque tuve malo, tuve malo. Eh, lo que pasa es que la última vez que el programa no sé no sé si si lo podías si lo, si lo pudisteis sentir los que sentáis Radio Cuca a través del 107.3 de la frecuencia modulada bueno pues sin sí, nadie busquita de busquitas <ríe> de haberlo sentido si que queréis pero los que sentéis Radio Cuca a través del www.radiocuca.org pues tenemos mucho tenemos mucho que no ¿eh? que todos eso no pudiste sentirlo porque aquel día no me acuerdo qué día era ya ni siquiera pero sé que era primeros de octubre o finales de septiembre bueno estaba yo celebrando el mi séptimo aniversario el mío no el de Anedonia el séptimo aniversario de Anedonia en Radio Cuca y después lo que pasa que ese día no funcionaba la nuestra página web no sé qué problema tenía y no, no furlaba. Entonces, bueno pues nada oye la gente que <ríe> quiso sentir anedonia a través de, de la ww.radiocuca.org pues pues quedó se sí, <ríe> quedó sin sin poder sentir anedonia a través del ww.radiocuca.org no pudo sentir anedonia en, en directo, qué putada tuvo que sentirlo si sí, os dio la gana en diferido Y es que eso sí, en eh, diferido si queréis, no sé, me imagino que estará sonando en el, en el enlatado de, de, de Radio Cúqueda de cuando no hay programación en directo, pero de, si no, de todas maneras está, está en el, eh, el www.archive.org que, que allí donde ¿eh? van todos los, todos los programas de Anedonia, van todos para allá. ¿eh? www.archive.org ese ¿eh? sitio sí, sí, que tiene como fin su recopilar toda la sabiduría del, del universo, del mundo, va. ¿eh? ¿Mm? Bueno, qué buena, buena gana ¿verdad? de compilar tantas cosas, ¿eh? Mira, acabo yo, estoy yo recién de, de, de leer un libro, acabo todavía hoy, ¿eh? un libro que Que al contrario, joder, de una manera muy curiosa. Pasan estas cosas muchas veces. Eh, Fue un mercadillo eh, de libros y, y de ropa viejo eh, Y un no es una ONG de esas que saquen perros para ellos de comer a niños. Cosa que me parece eh, especialmente bien. pero eh. Pesta mucho comprar allí un libro, porque con cada libro que compres, eh, que cuesta un euro nomás. Un libro por un euro para los que somos frikis de, de los libros eh, de los libros en papel incluso de los libros viejos yo creo que son más pertosos los libros viejos que que, que los nuevos eh. para los que somos asesina de, de frikis yo no gozaba de ir allí porque eh, hostia hombre, a ver yo cuando voy voy, voy con despavos eh. Yo siempre que vivo con 10 pavos y yo voy pensando que tengo que, que, que comprar 10, 10 libros ¿eh? Cada libro hay eh, 8 comidas en año, ¿eh? cada euro da para pa que coman 8 niños ¿eh? Allá en el África, en el sitio que ellos que ellos alimentan a niños Y entonces yo voy siempre con la idea de, de, de comprar 80 comités en año ¿eh? Y bueno, pues nada, oye, en ese, en ese plan voy. Y entonces, mmm, la cuestión es agarrar 10 libros. Dame exactamente igual que... cuento entre 10 que me gusten, que no. Si no me gustan los 10, pues... cojo al azar. ¿eh? Y, y bueno, cogiendo libros al, al azar, pues puedes topar verdaderas maravillas. Eh, yo, por ejemplo, en esta última vez que fui, topé uno que estaba al prove. ¡Buah! En, un, en muy mal estado, ¿eh? Y era de... y hombre, y la, la edición y, y probé de por sí y oh, joder, que, que micrazo mira, eso debe ser un término nuevo dime micrazo en todo el focicu ¿eh? quiero decir que, que me di una hostia con el micro en el, en el focicu ah, pero mira, ahora ya ya no suena esa, esa vibración rara que sonaba de fondo bueno, mejor, va a ser por el micrazo en el focicu que yo lo que hacía falta para quitarla bueno, pues eso bueno, pues que le... la última vez que fui eh no hay mucho, ahora yo que sé, una semana y pico una cosa así, pues resulta que que bueno, pues restaurando por allí para pa intentar llegar a, a los 10 eh, que son, que es la cantidad que yo siempre que voy, pues, bueno, pues pienso que ya es lo que tengo que, lo que tengo que dar, lo que siento que tengo que aportar, pues buscando ver para pa completar la, para completar los 10 mm. ejemplares, pues tope uno, es muy mal estado. yo una colección de del editorial de, de Orbis, ¿eh? una colección de, de clásicos, me parece que se titula clásicos de la ciencia ficción, o la mayor ciencia ficción, ya sabéis que soy bastante aficionado al género ese de la ciencia ficción. Y entonces, bueno, pues llega una, una colección que, bueno, pues no destaca por su calidad. eh, la socalidad quiero decir, la socalidad material, lo que son los materiales, pues oye, la portada allí de de tapa blanda, más de cartón, un cartón muy bastante fino, entonces bueno, pues que y y fácil que Y es fácil que se estrópica que se, se deterje con el tiempo si no lo cuidas mucho. Y este en concreto estaba, estaba una ya seria Pero bueno, dije yo, hostia, a mí ¿qué más me da? me lo que me interesa y es lo que pongo dentro, ¿eh? No lo que, no como está por fuera. Por fuera está tan, tan jodido que casi costaba trabajo el, el, el título y el, el autor. ¿eh? El título, según uno, ya me llamó, porque dije yo, va, oye, pues sí, un... un ...un título con unas palabras guapas... ...a mí atraeme en todo esto del mundo de la ciencia ficción... ...una de las cosas que más me trae... y la de la, la composición de nuevas palabras... y ¿eh? ...bueno, este en concreto llamaba... Ese, eh, ...mecanoscrito del segundo origen... ...y bueno, pues a mí ya el título... Mmm, ...ya me llamó, eh... ...vi eh, además que ya era de, de un autor... ...que yo no conocía de nada... ...un autor español o bueno, hispano... ¿eh? ...un tal Manuel Pedrolo... Bueno, pues que, ser, ...que será Manuel Pedrolo... ...y la verdad que de mano pensé en, en algún sudamericano... ...más que nada porque porque en esa misma colección... ...tengo tengo otros libros de un autor chileno... ...que ahora mismo no me acuerdo... ...de otro argentino me parece... Bueno, pensé, ya, estoy a saber dónde iba... ¿No? ...pues resulta que, que ya era catalán... ¿eh? ...y que... <coughs> Y que la obra del libro es el manuscrito del segundo origen, originalmente escribióse en, en catalán, ¿eh? Eh, cosa que, bueno, me hubiera prestado tener el original porque catalán es una lengua bastante fácil de comprender para pa, pa el que te ha de de hablar otro ibero, para el que te ha de hablar un ibero romance. Que el catalán en realidad no lleva un, un ibero romance, va, va más con la familia franco-provenzal y tal, pero bueno, por caso patates, o este lleve un romance y, y al fin y al cabo, de momento, de momento, tanto vía en el, en el Estado español, con lo que, hoy pues no deja de ser un romance influenciado, no tanto como otros romances de la península ibérica, o mejor dicho, del Estado español, non deixa de ter influenciado un poqueñín por por castellán, aunque sea na gramática, en esformes Bueno, histories historias que joder que me prestado el libro original a ver se era que no entendelo bien. Y si no, pues mira, así eso que aprendía también, pero bueno, estaba en castellano. Y oye, empezar a leerlo enganchóme desde desde el principio. Llee una historia a la vez, no sé, tierna, desgarradora, ...un final muy muy frío, muy cruel... ¿eh? Un, ...una historia, pues... Bueno, ...el principio y el final son fríos y crueles... ...los dos... ...del principio, bueno, pues... ...oye, pues... ...espéralo... ...porque, bueno, hay muchos libros que... ...que dicen mal... ¿eh? ...y después a... ...a lo largo del... <coughs> ...del contenido del libro... ...el largo del argumento... ...pues van cambiando, van mejorando... ...en este caso... Eh, ...sí, efectivamente, empieza la cosa de una manera cruel... Y, ...y continúa por unos derroteros que lleven a... ...bueno, pues un, un canto a la naturaleza, a la sencillez, al, al amor... ¿eh? ...al amor sin tabúes, y una cosa muy guapa, muy guapa... ...y bueno, pues vuelvo otra vez a un <coughs> final crudo, triste y, y cruel... ...pero bueno, oye, si queréis, oye, es lo, yo os lo recomiendo... De hecho, de vez en cuando, de cómo recomendar libros aquí, ya sabéis. Yo no soy nadie para andar diciendo a nadie lo que tiene que leer o dejar de leer, pero como resulta que hay gente que hoy me hace caso, pues oye, que menos que, ¿eh? Que menos que, que, menos que por lo menos, contarlo. Sentióseme <risa> la todos ¿eh? Checando todavía un poco fastidadín de... Él. un poco fastidiente el tema respiratorio eh, vine tuve dos semanas fuera trabajando ya por ti que marchaba para Benidorm ¿Mm? y es difícil y es difícil esto de, de... joder como la puta pues hoy no hoy voy a acabar voy a acabar mal con el con el pie de micro este, este ¿eh? está tocándome los huevos está ¿Mm? bueno que digo que ya es difícil compatibilizar lo de trabajar y, y Benidorm no es que vendedor y un sitio donde no se trabaja va por uno nomás a a folgar ¿eh? a folgar bueno yo fui a trabajar ¿eh? que se sí, joder hostia, creíme que, que de verdad que que fui a que fui a trabajar ¿no sí ¿eh? tuve tuve dos y dos hermanos trabajando y agarré agarré un, un, un, un una enfermedad ¿eh? un trastorno respiratorio ¿eh? bastante potente bastante potente más que nada porque había mucho tiempo que no agarraba ningún ¿eh? por eso no vine la semana pasada porque estaba todavía ¿eh? medio convaleciente del, del tema este eh, y el motivo ya os digo por el que no vine eh, la, la cosa allí que bueno pues no deseo de deseo de sorprenderme porque fue un fue un, joder fue una enfermedad un catarro pero muy agresivo eh bastante bastante agresivo Eh, la verdad, que joder, incluso llega a hacer una cosa. Yo hacía ya un montón de meses que no me, que no me ponía malo. Eh. Estuve intentando hacer memoria y creo que la última vez que me puse malo fuera en el en aviento en xinero por ahí, una cosa por ahí. O sea que bueno, llevaba un, unos cuantos meses eh, sin ponerme malo de. De, de bueno ni del, ni del respiratorio ni de ningún otro por fortuna llevaba bastante tiempo sin estar sin tarar malo y bueno pues sorprendióme mucho la, la agresividad la agresividad de ¿eh? la agresividad del catarro besti tanto me sorprendió que bueno un día incluso eh, de la semana pasada empecé a notar dolor de, de pulmón que de Yo me yo estaba con la duda de que posiblemente fuera de oye, pues de la fuerza del, del toser, ¿eh? del tosío, pues ya, eh, aunque sea más fuera por eso, porque pues ya yo me, me estropeara algo por ahí, me diera un, un golpe, ¿eh? un golpe, quiero decir, un golpe interno, de, de, de, el esófago, la faringe o estas cosas que hay por dentro, pues contra las costillas o qué sé yo, a ver que yo no soy médico, hostia, para andar teniendo que saber que bueno, pues una cosa de ser. Que bueno, podría ser eso o podría ser que tuviera un pulmón chungo. Yo oye que desgraciadamente ¿eh? soy bastante sensible al tema de, de, de las afecciones respiratorias. ¿eh? Padecí, padecí años, a la verdad que hay muchos años, padecí dos, dos neumonías. Hay menos años padecí una bronquitis. Y bueno, pues parece, parece ser que son enfermedades, sobre todo lo del tema de la neumonía... El, al revés que otras enfermedades que cuando les ofres pues inmunizan ¿eh? te para sofrirlas otra vez o fuente más fuerte, eh, más resistente a ellas, puede ser que, que está ya todo lo contrario, que cuando la tienes una vez como que lo que es quedar más sensible para pa tenerla otra vez entonces yo acollone a ver, yo cojone, mogollón y hice una cosa que hacía eso sí que hacía años que no hacía Y cuando digo años, no estoy ya, no digo bastantes años, igual cinco años, no nos quita nadie, que ye, mmm, fue pedir pez para el médico. ¿eh? Y bueno, pues yo fui al médico, pero la verdad que con la intención sencillamente de, de pues comentáis esto mismo que, que estoy comentando vos a vosotros, ¿eh? que bueno, pues que notaba el dolor y sin el pulmón, al tu ser. y que me, oye pues me miras y me dijese a ver si notaba algo raro en el pulmón y tal, oye pues oye, porque yo ya era sensible a esas historias, ¿eh? digo, a, a la, a la era sensible al, al, tema de, de la neumonía de los bronquites, de las infecciones respiratorias. Y entonces bueno oye, pues que me decía que sí, que tal, pues oye, pues a curarlo como hiciera falta, eh. ni que me decía que no, pues nada, oye, a los míos, que los míos, oye, pues comer ayu por la mañana, eh, tomar zumo de limón, tomar miel, estas cosas, hacer gargares con co, co el zumo de limón y la miel en la amestad, bueno, movides así, así movide tomar sopa de tomate, eh, que también es ¿eh? muy bueno para pa cicatrizar la, la, el, el, el eh, bueno, historias de esas. Bueno, yo estoy ahí que momento me voy voy para para el médico, toca me entrar tal eh, dime, eh, a ver qué pasa. Bueno, eso conté y tal, esta misma movida y dice, bueno, bueno ponte para ahí que está la camiseta, vamos a auscultarte, ¿vale? Ausculta, mándame a respirar de esta manera, de la otra, de la de más allá. Bueno, pues nada, yo respiro, el, el ausculta, ¿eh? Y, y bueno, pues ah, ya pues vestite ah, y esto. Me vuelvo para pa la mesina, esta que tienen ellos. Y en allí, y me para acá. Y dice Bueno, yo eh, en, en la auscultación no se nota nada fuera de lo común. Digo, Ah, bueno, pues nada. En, en todo lo que voy a hacer va a ser recetate, unos antibióticos, un mucolítico. Y, y yo flipando, <risa> y yo flipando, porque claro. Digo, yo siento, ¿en que quedamos al control? Como no al control nada. Yo, pero bueno, pero tengo algo. No, bueno, el catarro no más, un catarro fuerte. Pero estoy para que se te quite. Yo, ah, o sea, observación. Todo es normal. Yo, una enfermedad normal como la que, oye, pues todo el mundo pasamos de ese mes en cuando. Un catarro. ¿eh? Y una enfermedad normal, quiero la observación. Eh, mírame ahí con el fonendoscopio y tal. Y sí, sí, no, no hay nada, no hay nada raro. Observación, no hay nada Conclusión, ametete antibióticos Joder No sé qué pensáis vosotros Pero yo pienso que yo un poquillín va, eh, coherente Hombre, por supuesto No tome los medicamentos ¿eh? También llevo mucho tiempo sin tomar Medicamentos, no sé El tiempo que llevaré Un par de años por lo menos ¿eh? Sin tomar ningún tipo de, de medicación Joder, ahora entro malipú Cajo en la puta A ver, de mano, la, la luz que me daba en el focico. Después, el, el pie de micro que, que casi me cae en arriba. Ahora, entrame el hipo. sé, ah, sí, estoy esto la hostia. <coughs> <coughs> bueno, perdonad, porque además el primero escapó, se me... Voy a intentar abrir una botella de agua que traigo. ¿eh? Abierta y voy a echar un trago de agua porque llevo una manera de, de calmar un poquillo la tos la ya tomé el agua, ¿sí? ya puedo echar la música de fondo seguramente fue gasto muchas veces al llaro de, de esta noche El tipo que dura en Edonia esta noche, que no sé el tipo que va a durar. ¿Eh? Vosotros vais a saberlo cuando acabe. Cuando acabe, diréis, coño, pues esta noche en Edonia duró una hora, duró una hora y media, duró dos horas. ¿Eh? Vais a verlo cuando, cuando termine. Ah, que no me todo todavía ni siquiera que ya era en Edonia. Joder, pues ya llevo 23 minutos de programa. ¿eh? Vaya momento para ponerme a, a saludar. Bueno, pues nada, presento esto ya en etonia, yo soy el anedónico miserable. El anodónico miserable, apofénico, fotofóbico y peracúsico, ya sabéis que yo tengo cuatro apellidos igual que, que los notarios. Y notario no soy, ¿eh? Queda claro. Bueno, y siguiendo con la, con la misma historia, en antes, porque mira, ¿para qué voy a ponerme a, a molestarme en andar presentando más? Y los que te sé que ya sabéis de sobra lo que es esto, qué coñones tengo que dedicarme a hacer más, más presentaciones. Oye, estoy mirando este mmm, micrófono y es direccional. la madre que parió. Y yo pensando, no, bueno, que ya era direccional y yo sabía pero no sabía que ya era tan, tan direccional como ella Bueno, no pasa nada. No pasa nada. no os preocupéis y si no entendéis de qué estoy hablando de cosas mías bueno pues que siguiendo con la con la historia eh, que os estaba contando eh, a mí el hecho de, de agarrar este este catarro también bestia, eh, porque fue un catarro muy bestia la semana pasada tuve un par de días que casi me tumba de hecho bueno el jueves ya ves que nos viene a hacer el programa Bueno, vale, sí, que ya es habitual que yo no venga de ese mes en cuando a hacer el programa, hostia, ya lo sé. Bueno, pero joder, <ríe> a ver, hombre, que que, que, que esta vez no vino porque estaba malo, tal vez no vengo porque no me da la gana, pero esta vez y porque estaba malo. Bueno, tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de hecho de, de venir a hacer a fazer a, a, fazer a Nedonia. Y tenía ganas de venir a hacer a Nedonia porque ya en ese momento y estaba todo bien malo. pero ya llegaron unas conclusiones bastante, bastante importantes y, y que llegue el fecho de de agarrar esa ese catarro tan brutal ¿eh? y de tener unos síntomas así tan tan bestias, ¿eh? de tener una sintomatología tan chunga, seguramente tenía que ver con, con el tema de la de la alimentación. ¿eh? Y, y es que yo, habitualmente, yo no a ver, no presumo de comer bien, ni mucho menos, ¿eh? Hostia, yo me gustaría a mí ser de los que comen bien, que va, que va. Eh, lo que pasa que, bueno, poco a poco fui acostumbrándome a cosas que yo compararme con los de alrededor y, hombre, yo no sé hasta qué punto yo como bien, ¿eh? Pero sí que tengo bastante claro que los hay que comen bastante peor que yo, ...o que, bueno, peor no... ...porque posiblemente disfruta más que yo de la comida... ¿eh? ...lo que pasa que, bueno, pues... El, ...el organismo a lo mejor no disfruta tanto... ...o a lo mejor sí, a lo mejor... Eh, ...morro yo enfermo de cualquier cosa... ...en antes que ellos... ...que tan, van a estar sanos toda la vida... ...no lo sé, no lo sé... ...pero bueno, el caso es que a mí... ...personalmente eh, la manera de comer... está muy, muy claro que sí que me afecta... ...yo por ejemplo... Eh, de normal pues yo no tomo no tomo azúcar ¿eh? azúcar blanco azúcar moreno bueno pues poca pero pero tomo la azúcar blanco pues a lo mayor oye... Si esto por ahí en un chigre y pido un café pues igual he hecho el azúcar ¿eh? y el, ...si no tiene y tú últimamente estuvo viéndome mogollón de repugnante está nociéndome un montón de, de camaretas por ahí por porque yo ahora pido un café con el leche y, y miel quedanme mirando, como que miel? pero estoy ¿de que va? <risa> pero bueno, yo pues, toco un poco los huevos, ¿eh? Toco un poco los huevos. no Muy poco, porque van, la llave es la cantidad de veces que, que tomaré yo un café ¿eh? por ahí fuera de casa. ¿eh? A lo mejor uno a las hermanas y cuadra. ¿eh? Y si son cuadras ni siquiera. Pero bueno, eso. Que, que a veces que estoy yo por ahí, que pido un café con leche y que, que pido miel. ¿Eh? para con los huevos, nada, para con los huevos y sí, porque, y que además cogí manía el azúcar blanco y una cosa de eso es que, que bueno, pues que estamos acostumbrados a ese sabor dulce, estamos, estamos refalfiados de sabor dulce, tomamos una cantidad de dulce, de dulce brutal, ¿eh? gustamos mucho el dulce por lo visto, eh, desde que nacemos, estamos, venga de ahí el dulce, y la verdad que, que en el momento en el que, en el que, Primero en el momento en el que cambies, porque yo, bueno, pues cuando cambié del azúcar blanco al, al azúcar moreno, pues fue una decisión consciente, ¿eh? Y en ese momento de tú me hacer esto no endulza, no mierda, ¿eh? No sea, va mucho más lo otro, de eso tengo que echar ahí medio bote para que me endulce. Pero luego al poco tiempo ya como que vuelves a, vas echando poco y, y vas como, como cogiendo ahí un poquitín de repugnancia, Al, ...al sabor dulce a mí... ...ahora por lo menos pásame... ¿eh? A mí, ...ahora por lo menos pásame... ...que, que yo... Uf, ...cuando como algo por ahí... ...un postre o lo que sea... ¿eh? Un, ...un dulce... Hostia, sabe me extremadamente dulce... ...me, sabe -me tan dulce... ...que sábenme mal... ¿eh? Eh, ...sábenme picante... ...no sé... vale ...igual no, no sé si esta es la manera más a fallecer de explicarlo... ...pero... Pero bueno, yo creo que, que muchos, muchos entenderéisme, ¿no? Cuando digo lo de que sabe prácticamente picante. ¿eh? De tan de tan dulcísimo que ya que, que ya prácticamente hasta me pica. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Pásame, pásame eso. Pero bueno, oye, <coughs> bueno, que yo una cosa. Ahora, por ejemplo, está empezando a pasarme también con el azúcar. Raro. Ahora ya estoy casi casi echando nomás eh, miel de ese mes en cuando. y aparte sí mes en cuando ahora soy quien a tomar el café con con leche sin sin sin endulzar qué cosas eh para mí bueno luego que más comer es fago va pues no sé de esta parte también por otros motivos lo mejor no por por autodecisión pues pues tomo mucha fruta mucha verdura muchos cereales la verdad que sí que arroz por ejemplo tomo mucho Arroz y otra cosa que también, por, por decisión consciente, decidí, digo, voy a comprar arroz integral, a ver si es verdad que. Hostia, sí si que es verdad. Bueno, sí si que es verdad no. A ver, igual la primera vez que lo comí, decidí yo, no sé, esto, eh, comparo con el blanco, igual no, eh, pero mira, una vez que te acostumbras, después cuesta trabajo, cuesta trabajo volver al otro. Apetece o por lo menos a mí, joder, digo, yo apetece, apetece y cuesta trabajo, no, cuéstame trabajo a mí, y apetezme a mí, ¿Mm? apetezme más volver al otro, y ahora ya, no asumo comprar arroz, ya veis, ¿no? arroz integral nomás, ¿eh? pijainas, lo de comer mucha fruta y verdura, y básicamente porque, bueno, pues una temporada que, que, que no tenía muchos perres, ah bueno, a ver, vamos a ver, tampoco voy a sentar, tenía perres a bondes para pa comprar otra cosa. Lo que pasa que, bueno, pues empecé, ya sabéis que soy aficionado a la huerta, y, y dije, yo, hostia, pues si soy aficionado a la huerta será poco melo, ¿no? Entonces empecé a comer todo lo que, que salía de la huerta y yo comía. ¿eh? Eh, ¿Salen ajo porros? Pues venga, ajo porros. ¿Con qué? ¿Tuvo una collecha curiosa de Fabes este año? Venga, pues Fabes con ajo porro. Eh, ¿Que salen cebollas? Pues venga, cebolla. ¿Que salen tomates? Tomates. ¿Que sale una hierba que no sé qué lleve? Venga, pues eso para la puta también. Eh, eh, casi, bueno, cualquier día me envenenaré, me envenenaré muy guapamente porque, oye, en fin, a veces como cosas que, que no tengo yo muy claro si se comen o no se comen, pero yo como les, igual pues, ante la duda, ¿eh? <ríe> y ante la duda como les, <ríe> y nada, bueno, pues que estoy bastante convencido ¿eh? Eh, de que si me puse así nada de malo. pues tuvo mucho que ver el hecho de que, mientras dos semanas, pues comido lo que había, ¿eh? Y comer lo que había quería decir, pues comer seguramente mucho mejor, ¿eh? Según los estándares, mucho mejor de lo que yo como habitualmente, pues desayunar, pues un pan, que encima, claro, yo volví también para el pan, cuando no lo feo yo, pues tengo que buscar, tengo que buscar un sitio donde comprar algo que sepa que de... está recién hecho, qué tal, gustame más el de fariña de centén viste, se sí, que soy raro de coñones estoy bien jodido ahora con el tema del pan, por cierto, porque cerró, pichó el panadero que, eh un panadero que al contrario, encima no hay mucho tiempo, pero bueno, probé, comprobé yo y, y cuatro más, normal, que, que tuviera que cerrar, viste y eh, probé, hombre, en fin, y ahora yo a buscar otro sitio que haga pan decente y curioso, eh claro, como la mayoría de la gente pues traga o no siempre para más y, y compra el panes y sí, el sucedáneo de panes y sí de los supermercados porque claro, normal que normal que los panaderos de verdad se hagan que cerrar porque claro, el pan de verdad igual te cuesta pues eh, cinco veces cuatro, lo que te cuesta un pan de mentira de esos de, de, esos de, los, de, los, de los supermercados, pero bueno, oye si, lo, si es lo que hay ¿Sí? Yo, bueno, pues volvíme así volvíme así de repugnante Y ahora pues voy a, a comprar ese, ese pan ¿sí? Pero bueno, lo que estaba contando Que yo en el sitio Westy que estaba trabajando Pues bueno, pues estaba la, la comida Las comillas también incluidas Pero claro, había que comer todo lo que había Digo ¿sí? un, un buffet libre de esos Pero un buffet libre en el, en el que la variedad pues oye ¿Eh? ¿sí? Pues si queréis eso, pues ya pues digo, por ejemplo, yo para desayunar, eh, descubrí por al, al tercer o cuarto día, sí que descubrí que había la posibilidad de, de endulzar el café con miel, ¿eh? en cuenta, de, en cuenta de, de con azúcar, y eso sí, miel de esa chunga de la granja de San Francisco, pero bueno, por lo menos oye, miel, algo y era algo, y luego bueno, por supuesto, de pan normal y corriente, y bueno, pues comía mucha... muchas cosas que no como habitualmente y seguramente cocináis de, de otra manera hay muchas fritangas, que cosa que a mí me encanta la fritanga, ¿eh? porque a ver, que nadie piensa que yo soy ningún talibán de alimentación de esos, ¿eh? ahora mismo, por ejemplo, vengo de, de, de cenar con la madre con los vuelos, y un platado de patatas fritas con, con cuatro llonches de, de tocín y un par de huevos fritos, a ver... O sea, que ya veis lo que llevo metido en el cuerpo, ¿eh? Esta, esta noche, casi nada. Pero en la cena, bueno, pues eso, la, el, el fecho de estar mientras mientras 15 días, ahí algo menos, pero bueno, dos alemanes ahí comiendo de esa manera, pues seguramente tuvo mucho que ver. Mucho que ver con... Siempre probar la fruta, porque prácticamente no probé la fruta en ese tiempo que tuve allí. Bueno, sí que allá, intentaba, intentaba, porque bueno, intenté portarme bien y... Y por las mañanas, como otra cosa, por las mañanas no había la posibilidad de, de tomar un, un zumo de naranja. ¿Mm? Había la posibilidad de tomarlo, pero de sí, de, de, de, de fechugu de polvos, no había zumo natural. Entonces, bueno, pues oye, ¿m? yo lo que hacía ayer obligarme a, a comer una, una naranja, que bueno, oye, pues alguna cocina hacía, pero bueno, yo que sé, por ejemplo, ayu, que yo soy tan aficionado al ayu, ¿eh? Yo, ya raro el día que en un desayuno un, un diente de ayu ¿eh? Un diente de ayu, a ver, no, así no me lo meto por la boca como el que meto un bocado de... No, no, no, yo lo que hago, oye... <risa> Joder, vaya comando Ay, no estoy empeorando ahora, seguro que tiene que ver con, con el platado que me cede Bueno, no, no creo que sea por eso Bueno, que, que te voy a ir diciendo, ah, de la ayu que no lle que tome, si una ayuda, ponga a masticarlo, que agarro una cabeza de allos como el que agarro una manzana y pego ahí un hacha, con no me no tampoco tan a cena, yo lo que fego hago picalo, a un cachín de pan y luego echar miel, la mermelada, alguna movida y ala. la, después como como me dijeron de de entonces por las mañanas un te ves nada Eh, total no es desayuno de por la mañana, pero por la noche tampoco. Eh, y eso que por la noche no tomo no tomo ajo, ¿eh? El ajo es un un gran antibiótico natural, ¿eh? es un gran preventor de de problemas de salud, yo yo por eso, por lo que, ¿eh? Por lo que todas las mañanas me meto me meto un ayu ¿eh? Un ayu que no lle un LSD, ¿eh? Que no lle un un un de esos impreso en LSD. por lo menos cuando yo era mozo llamaban los llamaban los llamaban los ayos ¿eh? Sí, ¿eh? llamaban los asesinos, ¿eh? ahora vamos un a que ¿qué os parece? sí, porque porque tengo yo gana que cojones yo llevo media hora de programa a la muerte Sé que sigue sintiendo radio cucaracha, de cucarachala, radio liebre de ubie Fénico, fotofóbico, hiperacúsico y pa arriba a catarrao. En proceso de recuperación, pero a catarrao, a catarrao, porque ¿eh? porque demasiado tiempo sin comer, ayu ni frutas variados, ni ¿eh? ni ni siquiera ni siquiera, ¿eh? Eh, ni siquiera nada ni Comiendo de lo normal, de lo que sale en la tienda de lo que come casi todo el mundo Y estoy convencidísimo De que, bueno, pues que fue un motivo Importante a la hora de ¿Mm? de, de padecer La enfermedad de, de el, el trastorno eh, Y entonces, bueno, pues llevamos a, a pensar A pensar mucho eh, Yo hasta ahora digamos que comía de esa manera, ¿eh? y bueno, pues yo notaba que igual me encontraba mejor, que enfermaba menos, pero bueno, pues el, el fecho de, el fecho de, de comprobar esta vez, que efectivamente, eh, para una vez deseaba de comer asina pues ponía mi malo, pues bueno, confirmó que realmente, pues a lo mejor estos que son tan talibanes del tema de la alimentación, pues tienen de algún, de algún tipo de razón, ¿no? Mm. Lo que ocurre que bueno yo pese a todo según Sin sin ser tan dado al, al talibanismo Al talibanismo de, al talibanismo de, de con la comida eh, Hay muy llen de, de postures por ahí eh. Yo con el cuento este Y de, bueno, pues de, de ver la mi experiencia y tal Pues, pues joder Pues puse pues más reflexión un poqueñín Yo por decir alguna vez eh, De, de las 40.000 postures que por ahí Pues qué sé yo, tan los... los vegetarianos, ¿eh? la gente que sigue una dieta vegetariana y que lo que falle es no comer ninguna cosa que venga de no perdón, ninguna cosa que venga de animales, no, ningún animal, lo que falle en no comer animales, pero si sí cosas que vengan de animales se les comen, son los que comen huevos, los que los que toman leche, ¿eh? cosas de ¿eh? tomen miel, ¿eh? porque los que, los que no tomen nada que venga de animales, son los los veganos, ¿eh? los veganos son los que no tomen tampoco ni leche, ni huevos, ni miel, ni, ni en general ninguna cosa que, que venga de los de los animales, ¿eh? porque consideran que puede vivir perfectamente sin necesidad de, de explotar animales, cosa que bueno pues a mí me parecería me parece muy bien, ¿eh? Eh, si, si realmente existe la posibilidad. Por lo visto no está tan claro porque bueno pues tienen que andar la gente que sigue esa dieta. ¿eh? tengo entendido que tienen que, que andar tomando complementos en forma de medicación y demás para para pa poder seguirla. ¿eh? Hombre, pues yo que es que <ríe> es que os diga. Eh, de la misma manera que, yo, que el tema de los vegetarianos pues es maravilloso. ¿eh? Yo te he hecho soy vegetariano en la, en la práctica, que no en la teoría. ¿eh? En la teoría, eh, bueno, en la práctica casi siempre, porque bueno, ya ves, hoy, comí cuatro cuatro pedazos de tocín que prestarme por la vida ¿eh? hostia como para no ¿eh? y, y otro día pues si algo por ahí pues tomo una carnona ¿eh? una cosa que más me presta cuando salgo a comer fuera porque pedir eh, pues carne de gocho a la parrilla préstame por la vida ¿eh? Yo un no gochado con un pino pero me prestame presta de dios comer comer comer de eso comer de, de esa manera eh, Pero bueno, diríamos que soy vegetariano en una práctica, porque en la misma cosa, más bien por vagancia que por otro motivo, pues yo no cocino carne ni cocino pescado. Parece mucho más, eh, mucho más complicado eh, comprar la carne, comprar el pescado, cocinarlo, tal, toda la pesca. Parece mucho más esclavo que depender de, de vegetales y de... De, de cereales y de verduras y de estas cosas que bueno pues yo pienso que pienso que es más más fácil ¿eh? tieneslos ahí sobre la marcha cocina ¿no? ya si compres carnes si y compres pescado hay que facelo porque si no pierdes eh ve movides eh movides luego sin embargo el veganismo no el veganismo no lo llevo que, que, que, que a mí que no me quitan los huevos y ¿sí, eso sí los huevos los mis pites ¿eh? los demás huevos me... A mí me gustan los huevos de los mis pites. ¿eh? Y, y, y que no me quiten la leche. La leche no llega de los mis vaques, no tengo vaques. ¿eh? La leche y la cosa esa que ven en la, en la tienda, que dicen que que leche, y yo pienso que es mentira, porque yo, cuando yo era pequeño, ¿eh? los meos huelos tenían vaques. ¿eh? Y esos vaques daban un líquido, ¿eh? que no era lo mismo eso que venden que eso que venden por ahí. Y era paecivo, ¿eh? tenía un parecido ...pero no era lo mismo, ni de, ni de yo, eh... ...pero bueno, y cena, pues oye, que no me lo quiten... ...y por supuesto que no me quiten la miel... ...hostia, lo que me gusta a mí la miel... ...oye, vaya a pasar sin miel... ¿eh? ...por cuestiones de, de, de talipanismo alimentario... ...no, no, no, no... ...luego, bueno, pues hay mucha gente que a lo mejor no... Eh, ...no pertenece a estos grupos del vegetariano y el vegano... ...y combinen, comen carne, comen verduras también... ...pero combinen de otra manera... están la, la gente crudívoro, ¿eh? los crudívoros que nada más nada más comen cosas cosas crudas eh, estoy con la duda, si estos comen nada más no los crudívoros sí comen carne siempre que sea que sea cruda que no te ha cocinado eh, los que comen nada más frutas son los frutívoros ya veis ahí hay, hay para todos ahí ahí estamos oyendo movides eh, los frutívoros pues nada comen fruta ¿eh? como ellos parten del tema de que bueno pues el, el mero fecho de el mero fecho de, de cultivar la tierra ...ya supone un, una intermisión, un manejo un, ¿eh? no sé exactamente ...tendría que venir un frutíbulo aquí a explicar el, el, el motivo del de, motivo que ponen ellos para para para hacer las cosas así no pero bueno no decía de ser la, la manera menos intrusiva ¿eh? menos intrusiva de, de alimentarse porque bueno no sé hasta qué punto nada más a base de, de fruta de recolectar fruta eh, pues sobrevivirse pero bueno si puede, pues a mí una manera muy muy guapa es ¿eh? una manera muy guapa de eh, a lo mejor un poquillo volver así cazador recolector de todo eso del cazador recolector eh, tengo entendido que ahora lo practiquen eh, otros que siguen otra dieta ¿eh? que, que se llama la paleodieta ¿eh? la paleodieta que consiste en, en, en tomarles cosas como les tomaban en el, en el Paleolítico, por lo visto basarse en el fecho de que bueno pues que los, los fósiles, los huesos fósiles recuperados del de aquella época pues que ningún presenta yo que sé pues caries y, y que todos tienen la dentadura perfecta y tal y entonces bueno pues basarse en, en en comer como, como se comía de aquella no sé yo por ejemplo la verdad que no estoy muy puesto en el tema ¿eh? supongo que sé que refuguen los cereales los cereales los refuguen porque bueno el cereal no deja de ser un producto que ya viene de la agricultura de trabajar la tierra de los cereales así nada no sé si habrá la posibilidad de, re, de recolectarlos sin más ¿eh? Eh, sin sembrarlos primero quiero decir eh, <coughs> Yo tampoco podría, porque vamos, a mí los cereales, hostia, quítesme el maíz, quítesme el centeno, quítesme, eh, quítesme el arroz sobre todo y acabéis conmigo, acabéis conmigo, conmigo enseguida. Yo digo que bueno, esto digo lo ahora pero igual dentro de unos años, ¿eh? Soy quien a... Eh, y pasos y paso, así, todo eso, no lo sé, no lo sé, no tengo idea, eh, Que sé, yo soy muy veleta, es lo mismo digo esto, que tú día digo otra cosa y pienso de otra manera, eh, hostia, para veleta yo, eh, voy a ponerlo también de tremendo apellido, ¿eh? miserable apofénico, fotofóbico peracúsico y además un puto veleta <risa> No estaba mal, ¿eh? no estaba mal poner poner eso de, de quinto apellido. <risa> bueno, pero nada, y hablando de dientes pues pues hay otras también que sé yo, pues yo una vez tuve la oportunidad de de de comer según la macrobiótica. La macrobiótica lleva otros movides porque ya eh, influye en la su manera de su manera de alimentarse ya no la importancia no la tienen nada más los alimentos sino también la forma de preparar los alimentos incluso la forma de de cortarlos de manipularlos ¿eh? y hay que hacerlo de una de una determinada manera bueno pues pues bueno, también oye conozco mucha mucha gente que mucha gente que superó enfermedades graves gracias a, a ese tipo de a ese tipo de dieta yo que que, que es lo que pienso yo queréis saber bueno pues yo eh, a ver no soy no soy yo pues digo no soy nada talibán y repugnante por estas cosas sencillamente yo creo que soy de la opción de, de comer lo más natural posible y, y cuando os digo natural mmm, utilizo la palabra natural eh, como contraposición al, al concepto de industrial de la industrial de la producción industrial de De alimentos, ¿eh? de comida. Eh, yo creo que cualquier cosa que puedas comer, que, que sea medianamente natural, eh, yo mejor que una cosa que sea que sea industrial. Quiero decir, a ver, yo ya os digo que prácticamente soy soy en la, en la práctica, sobre todo, soy más tirando a vegetariano, en la teoría no, porque encanta me comer carne de ese mes en cuando. ¿eh? pero bueno, la práctica, digamos, diaria, soy casi vegetariano pero tengo más claro que el agua que mil veces prefiero el que come un pitu de casa un pitu caleño, un pitu criado en, en casa que, que no un es melón, unas manzanas unas uves de estas que vienen de, de Sudamérica y vinieron madurando con, con un gas en, ¿eh? cultivándose primero con mogollanazos de pesticidas y movides Después maduraron la bodega de un trasatlántico con un gas. Después meterles en una cámara frigorífica aquí para que aguanten. Y después pues, a la ti. ¿eh? Y compres una manzana y olvidas. Y, y, y ten el frutero tres meses y míresla y sigue igual. Entonces dices tú, hostia, esto como que no. ¿eh? No cuadra. No cuadra lo más mínimo. ¿eh? No, bueno, yo prefiero prefiero lo natural. Yo creo que lo, lo realmente importante es buscar, intentar buscar cosas lo más naturales lo más naturales posible. Eh, y es una cosa tan sencilla como, a lo mejor, conseguir cosas que sepan a lo que supuestamente sabe esa cosa. Quiero, a ver, ¿no me parece una paradoja que se haya un valor añadido, eh? que un alimento cualquiera tenga sabor que se supone que tiene que tener ese alimento? ¿Eh? No nos parece una paradoja que, que, que se idea un valor, ¿eh? un valor añadido al tomate que sepa tomate ¿eh? tomaste com ¿Comiste alguna vez un tomate que sepa a tomate? Sí, hombre, bueno, ayer mm, todavía no es muy imposible conseguirlos Pero bueno, no deja de haber una diferencia enorme entre entre tomate que aunque sepa un poquillín a tomate ¿eh? Y un tomate, joder, que sería de verdad, estos cultivados en sin... sin Ech ellos mucha mierda y en sin la necesidad de una, de una producción industrial, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que... ¿eh? O bueno, ya no digamos, hay otros... Las zanahorias. Las zanahorias, mira, yo por ejemplo, soy un... Me encanta la zanahoria. Yo, bah, soy de los que agarra la zanahoria cruda, cómela y, y preste por la vida. ¿Sabéis la cantidad de años que pasé en, sin comer zanahoria? Sencillamente porque compraba zanahorias aquí, compraba zanahorias allá, compraba zanahorias en el otro lado. Y nunca sabían a zanahorias, no sabían. No que supieran otra cosa, y que no sabían a nada. ¿Mm? <coughs> y... y... Oh, joder, perdonai eh, joder, te va lo que íbamos a hacer, hostia. Pues si fuera una emisora de estas guays, cañeras y comerciales, tenía un botón. Tengo entendido, ¿eh? no sé si es una leyenda, que tienen un botón que lleva el botón de la tos. Y cuando te va a dar la tos, pulsas ese botón y no sale la tos en la antena. ¿eh? Aquí en la cuca no tenemos botón de la, no tenemos botón de la tos. ¿eh? Aquí arreglámonos con lo que hay. Bueno, pues eso, que, que os decía, que, que pasé muchos años sin comer zanahorias. ¿eh? Hasta que yo conseguí zanahorias en la mi hoguerta, nunca comí zanahorias. Porque, porque ponía de mala, de mala leche, ¿eh? porque, porque, porque frustraba, porque aquellos zanahorias no se servían a zanahoria. ¿eh? Los huevos, toda la vida comí huevos. Y bueno, siempre me gustó el huevo. Hostia, cuando, cuando la primera vez que comí un huevo... ¿eh? ...de los que pusieron una pita de las mías... ...me acabó con la ley... ...pero ya era lo mismo... ¿eh? ...aquellos otros huevos ya eran lo mismo que el lobo este. ...joder... ...y nada, como eso, tantas otras cosas... ...fresas, este año conseguí fresas por primera vez... ...y sorprendióme saber... ...conocer el sabor de la fresa, no lo conocía... ...yo no sabía cómo se ve una fresa... ...eh... ...pues resulta que les les freses ...y una cosa curiosísima... ...y muy... ...muy paratóxico... Las fresas de verdad, ¿eh? Tú comes una fresa y, y sabente no a las fresas que compres por ahí, sino a las cosas de fresa que compres por ahí. Cuando digo las cosas de fresa, refírame, tú comes un chicle de fresa y, y, y, y sabe como una fresa desde verdad, ¿eh? Pero yo curioso porque el chicle de fresa no sabe como las fresas que compres en la frutería, ¿eh? Aquí lleva aquí una, cosa, una cosa muy, muy paradójica, muy... ¿eh? ...claro, estoy ha llevado a cosas como que por ejemplo... ...hay mucha gente que no sepa... Eh, ...cómo saben o cómo son las cosas de verdad... ...yo por ejemplo recuerdo una de la anécdota de, de... ...de cuando unos familiares de, de Madrid... ...vinieron a, a casa de la mi abuela... ...y la mi abuela, hizo yo, un pitu con ella... ...eh... Y, y, y, ...y no querían comerlo porque... ...aquella carne tenía un color pues raro... ¿eh? ...la carne de pitu y blanca decían ellos... Yo estoy así amarronado, yo muy oscuro, malo La carne de pito y blanco, decían los, los madelanos. Joder, eso es lo peor, que pensemos que es verdad que la carne de pito y blanco. ¿eh? Y, y, lo, y lo peor y es que y, eso llegamos al extremo de, de que hay gente que nunca vio carne de, de un, la, el color de la carne de un pito de verdad. Nada na más vio la carne de esos pitos que crecen en... En una calle con unos centímetros cuadrados alrededor y todo lo que conocen. ¿eh? Contóme, igual un día, hablando ¿eh? de estas cosas, contábame también otro, otro amigo, como también, en un caso similar, gente de, no sé, de Madrid, ya sabes que. A ver, cuando queremos eh, eh, escenificar o, o expresar a la, la gente que, que no sabe del mundo, hablamos de los madrileños. ¿eh? probes. <risa> no sé por qué, no sé por qué lo hacemos así, ¿no? Porque mira tú que en un abroad bioinos también que no tiene ni un puñetero idea de cómo forrar el mundo, pero bueno, ahí pues hicimos de los de los madrileños, ¿eh? Bueno, pues que tenía también unos familiares madrileños o a lo mejor de Alcalá que qué sé yo. Y que hicieron ellos una tortilla patata con, con huevinos, de con huevos de verdad o ¿no? con huevos de compres, ¿eh? Entonces, claro, la, la gran diferencia cuando cocines con huevos de verdad y que las cosas queden amarillas, si son huevos de verdad y, y les pites tan alimentas, bueno, pues entre otras cosas con bastante maíz, ¿eh? pues el huevo sale muy amarillo. Y entonces, claro, los otros vieron eso y dijeron, no, pero, pero tan malos los huevos que usaste porque están de color amarillo, ¿eh? y entonces tan, tan malos, ¿eh? tan, tan malos los, los huevos. Claro, no sé. Pues yo por ejemplo, ¿qué queréis que os diga? Yo pienso que es que mucho más importante que, más importante que lo que comas y cómo se produce eso que estás comiendo. Eh, yo qué sé, pues más importante a lo mejor que, que vale, soy vegano y entonces como nada más de esto y de esto otro. Ya pero ¿cómo se produce, cómo se produce eso y esto otro, eh? esto y eso otro produce ese mayor que.. ¿eh? que lo que se produce el huevo que comestió otro la leche que cató de la vaca el de más allá mm. yo pienso que eso es realmente, lo, lo realmente importante ¿eh? lo realmente importante pero bueno, oye eh, cada uno tiene sus esos, esos opiniones al, al respecto ¿eh? yo por ejemplo mm, a mí me encanta la cebolla pero curiosamente nada más la cebolla de, de la guarda ...yo cuando sacaban las cebollas de la huerta... ...ya no, no compro cebolla... ...porque la, además las cebolla que por ahí no me gustan... ¿eh? tiene otro sabor, otra cosa... ...no sé, no sé qué ya exactamente... Pero, ...pero yo no la quiero... ...los rayos... ...una vez... ...había unos rayos tan atractivos... ...tan enormemente atractivos, un escaparate... ...grandes, gordos... ayo castellano ponía... ...digo yo, hostia, esto vaya bien que tiene que saber... además a mí con lo que me gusta el rayo... Pues yo viro y dije, hostia, pues, pues no aguanto, compré los. Llegué para casa, comílo. No sabía nada. No sabía absolutamente nada. ¿eh? Dame los mesallinos, ¿eh? con, un, con un aspecto horrible. ¿eh? Dame los mesallinos con el aspecto horrible, que seguramente eh, ¿eh? sepían mucho mejor que con esos años con, con un aspecto tan maravilloso. ¿eh? Padme a mí, ¿eh? pues sí, ¿no? vamos ponemos otro, otro cantarín. En este caso además <coughs> ya que estamos hablando de de temas de alimentación, voy ponemos uno que no deje de ser una, una receta de cocina. ¿eh? Ahora ponemos el anarcopay de hipoloi, ¿eh? el pastel de pastel de anarquía, porque se puede que se puede tornar ¿eh? a narco pastel, una cosa una cosa sina. ¿no? Venga a a ver si vos si vos presta. Tiene que prestar, pues joder, que es muy, muy postoso esta, esta canción, ¿vale? Venga, sentila. Cashews, robots, mushrooms. food for you and I tasty, and I it food for you and I Take 8 ounces of pastry and a little bit aside Roll out two more portions Each a quarter inch thick Then use one of these to carefully line the bottom of your chosen fibers. I'm tasty, I make it food for you and I make it tasty, and I like pie food for you and I the ingredients for the pie filling centrally, and then place it inside the fibers of top of the pastry face, to face. the top of is a pastry base, a fixed pastry cover to an and after fun. It's I'm not going by! food for you and I! It's food for you and I! Now comes the important bit. Using the spare bits of pastry, decorate the top of the pie with a pastry anarchy sign. Symbolising our never-ending resistance to the homicidal system that perverts our lives. High in the oven for between 30 and 35 minutes at approximately 400 degrees Fahrenheit, it should be ready for serving. By this time, should have developed a good crust. Hey, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Go! One more I'm gonna get that boy, but I'm gonna to fight skin! Aight! a Oye, veréis la, la movida que me, que me acaba de, de pasar Me cago en la ley, chaval oh, Resulta que, a ver, el otro día ¿Eh? cuando yo llegué, cuando yo llegué a Pastur, y eso otra vez después de mi, de mi periplo, ¿eh? eh, resulta que encontré, que bueno, pues metemos la página de la cuca, a ver si fue la valla porque ya pues comenté que, ¿eh? ¿Eh? que cuando, cuando marchaba, ¿eh? Eh, el último programa que hice que resulta que, que no tiraba la web de la cuca por algún tipo de, de algún tipo de problema. Bueno pues resulta que cuando entré vi que, que pusieron otro otro chat, otro servicio de, de chat diferente, y que ya era mucho más más prestoso que, mucho más prestoso que, que el anterior, ¿eh? daba la, daba la posibilidad de, de, de identificarse mejor y que fruva mayor, por ejemplo, mira, a saber. Yo creo que sí, ya que bueno, ya que voy a voy a empezar, no, pues no me, no me deja añadir, no sé qué. tal no, no no me por lo visto no me deja bueno okay, que otra movida a ver la cuestión es que por lo visto eh, bueno pues metieron un chat diferente mejor por la, por la yo creo que que mejor que el anterior y bueno dice ya ah, mira qué guay me con lo que me presta eh, hablar con los chateros ahí mientras mientras mientras estoy haciendo el, el programa y tal bueno pues hoy llegué para acá, todo feliz ¿Eh? abrir el, abrir la página web de Radio Cuca. llega que a ver, aquí en la radio tenemos dos ordenadores. En uno tenemos tenemos un sistema operativo Linux, ¿eh? y en el otro tenemos un, un Windows. Y yo hablé el de Linux y no salía, no salía el chat. Entonces yo dije, ah, qué putada, ¿eh? No hay chat, no hay chat este. Ya era una no chat, qué pena, porque bueno, seguramente que, que tenía chateros por ahí que me contaban alguna cosa interesante, ¿eh? lo que fuera. Oye, pues ocurrióseme ahora que mira que ya llevo, ¿cuánto llevo ya de programa? Más de una hora, una hora y pico, una hora y diez casi de, casi de, de programa ya. Pues ocurrióseme ahora, ¿eh? digo, ya, hostia, voy a mirar a ver si <ríe> sin el, ¿eh? sin el, en el Windows. Sí que, sí, que sale el chat, y efectivamente sale el, el chat en el Windows. Y, y hay uno, dos, tres chateros aquí, cajo en la ley. No sé si quedaron ahí o oye que de verdad que, que, que están sintiendo anedonia pero bueno, oye, pues nada, no, un saludo, un saludo, chateros. Por cierto, sí que hay uno que, que dice que, que se llama Anarco West, ¿eh? el Anarco West, el Anarco Invitado. Pues pues suponse que. supongo que tienen que, que ser aquí, eh, más que nada porque me porque me saludo, hola, narco West, buenas buenas noches, eh, muy buenas noches y muy muy bienvenido a a, a, a, la, a la nedonia, eh, a la nedonia en en puto directo ya sabes porque te estoy hablando yo que ya en puto directo, eh, hoy jueves 30 de, de treinta 23 23. 10 minutos de la, de la noche, ¿eh? 23 y 10 minutos de la noche. Hay tocha ahí que dice que que son Wes Branson y Wes Dana, ¿eh? No sé quiénes son Wes Branson ni Wes Dana, pero bueno, ellos saludo saludos, los también porque porque ya sabéis que que ellos son muy educados, que es todo ¿eh? sí, Mentira, pero bueno. Bueno nada y el, el programa pues eh, ya ves que esta noche no fue muy muy largo pero bueno oye para eh, teniendo en cuenta que estoy malo eh, veis que estoy malo pues teniendo en cuenta que estoy que estoy malo todavía con un poquillo inconvaleciente eh, pues igual no conviene tampoco alargarlo muy por encima de de, eh, de, de de de este tiempo estimado además ahora resulta que vais a tener vais a tener otro programa detrás hoy Hoy por lo menos, nomás ahorita he reservado a las de la noche para para venir la gente de días en huella un programa que curiosamente de vez en cuando bueno un poquitín parecido parecido a este, en el sentido de que la gente falla y fale y falla, de sus cosas, un poquitín como yo, que que sencillamente vengo aquí a a hablar y a contar mis cosas. Bueno, ese es la parte buena de De, de que esto sea una emisora libre. ¿Mm? Si fuera una emisora de otro tipo, seguramente no, no podía hacer esta cosa. Ya lo sé, digo lo siempre. Entonces tampoco tiene mucho, mucho aquello volver a repetirlo, pero de verdad que en una emisora comercial pues seguramente quedaría, ¿eh? dependiendo de la audiencia, dependiendo de, ¿eh? de las cosas, cuidando las cosas que dijera aquí no, aquí por fortuna no. Ya sabéis que es lo mejor que podéis hacer y venir aquí a a hacer de algo semejante a lo que fue yo no sí pues sí claro que sí ¿Mm? y lo mejor que podías hacer hoy un día venir a la radio cuca ah, si soy de aquí de, de aquí cerca claro lo que no insertaría en el valle. oye ol, yo soy de qué sé yo de de Villadangos del páramo y estaba interesado en hacer un programa en directo desde el estudio unos todas los semanas. bueno yo, si quieres tú mismo pero va, venir de Villadangos del páramo a hacer el programa debía danos del parama aquí, qué sé yo... ...igual le eches tres horas, eh... ...y otros tres en volver, cuando acabes va... ...igual, quiero decir, no lle... Ah, pues hace algo en... en rem... ...faciendo conexión en el remoto... aquí tuvimos mucho tiempo... al nuestro amigo el, el Raposo, eh... ...el Raposo que hacía su programa de Raposo... Desde, desde, desde la India... ...y, y desde Tailandia joder... ¿eh? ...por poder, puede ser, ¿eh? Puede, puede ser perfectamente puede ser perfectamente hacer el, el, el programa dentro de, otro, de otro lado ¿eh? eh, ya muy recomendable <risa> resumen que ya muy recomendable y luego más si tienes un programa de radio ¿eh? pues hay una cosa muy guapa que puedes hacer ...que ya eh, dediqué canciones, cantarinos a la gente... ¿Mm? Eh, ...yo en concreto esta noche... Eh, ...no quiero marchar, ni mucho menos... Eh, sin, eh, ...sin cumplir una, una promesa que hice a, a una persona... ...que ya eh, que te iba a poner un cantar... Eh, iba a poner un cantar... Eh, ...supuestamente se iba, iba a estar sintiendo... iba a estar sintiendo en eh, ...esta noche... Eh, ...para ver si es eh, verdad que ponía el cantar o no... no, no, no, no lo ponía. voy a ponerlo, voy a ponerlo, no sé si está anunta, está, ¿eh? pero, pero si te aseguro que lo va a reconocer eh, no en la versión que ella me pidió ¿eh? siéntolo mucho, pero la, la versión que, que tú me pediste y es apestosa a ver, vamos a hablar así ¿eh? de una manera así en castellano antiguo, que se dice, aunque esto se en asturiano, pero ¿no? <risa> castellano antiguo digo yo eh, y es repelente, vamos a ver yo mira repéleme mucho, eh y ese, ese cantar y que quis que te diga, pues yo no, ¿eh? ni hago más ponerlo. Lo que pasa que dije yo, bueno pues, a ver, tengo que, tengo que combinar el, el fecho de, de que a mí ese cantar me resulta repelente, ¿eh? con el fecho de que joder, tengo que lo poner porque porque yo creo que bueno pues si la persona me pidió eso, pues que menos que, que tengo yo que hacer. Que, que cumplirlo, ¿no? ¿Mm? Que sí, que vale, que estoy programa es mío, que yo hago lo que quiero, lo que no quiero deseo de hacerlo. Pero bueno, mira, ¿no? en este caso, en este caso digamos que quería cumplir. Y entonces pues me puse a buscar, bueno, me a buscar eh, versiones diferentes, ¿eh? para ver si encontraba de alguna, de alguna que dijera yo bueno, anda, pues vale esto. Y qué sé yo, pues encontré, por ejemplo, una versión, ¿eh? una parodia. pero que me parecía muy faltoso, ¿eh? faltaba ya gente con una discapacidad importante y entonces no creí que yo tuviera que, que poner eso porque, bueno, pues no me... no me da ninguna gracia a mí esa, esa parodia y luego resulta que el que parodias no, pero versiones a él es de, de 40.000 maneras ¿Mm? tuve buscando una a ver si había alguna versión en el ska ¿eh? porque el ska tiene un estilo musical que yo mucho muy dado a hacer versiones por lo visto cualquier los que saben de música ¿eh? yo no entiendo de, de, de, de no entiendo mucho de música sobre todo de tocar música a ver entiendo de sentirla ¿eh? pero de de hacerla no y los que sí que los que sí que entienden de hacer música pues dicen que hay determinados estilos como por ejemplo el ska que no son más que un ritmo y que tú metes ese ritmo de fondo a cualquier otro cantar y que sale ese otro cantar en en ska ¿Eh? por ejemplo bueno pues estuve buscando a ver si con un poquiñín de suerte había si cantar en escape pero no lo hay no lo hay ¿Eh? Eh, pero bueno no pasa nada porque al contrario de tres maneras que son que son los fallaíces eh, mira la última decisión que tuve que tomar fue si la ponía en versión en versión en merengue o en versión salsa ¿Eh? vosotros sabéis si tenéis de sentir este programa que a mí aunque me guste mucho que si el punk Que si el rock, que si el ska, ¿eh? pues también me mola la de Dios, el, el, la salsa. ¿eh? ¿eh? Entonces, bueno, pues diréis, oye, pues entre tres dos seguro que pon la salsa. Lo que pasa que la del merengue también tenía cierta gracia, tiene cierta gracia, porque bueno, pues yo el, el único estilo junto con el ska, ¿eh? que se baila. ¿eh? Yo no sé bailar nada. yo soy un palo para pa, pa bailar, tengo el, oye es mis razones físicos neurológicas ¿eh? y luego aparte es mis razones actitudinales acti que tampoco tampoco favorecen el, el tema del del ¿eh? Eh, pero bueno oye pues, eh, resulta que hay dos estilos que más o menos sí me se me dan ¿eh? Sí, se me dan porque son tan sencillos que, que no hay más que, que repetirse haciendo lo mismo. Que son el, el sky y el merengue. Hombre, sí, algunos diréis, hostia, no, pues el merengue se pueden hacer maravillas, sí, pues se podrán, pero yo, digamos que se a bailar merengue de andar por casa. A ver, ¿eh? enseñaronme años a, a subir una cátedra y bachar a la otra. Y dije, ay, mega, y solamente hay que hacer esto. Dijeron, sí, sí, con eso ya vaya el merengue. De un coño, pues ahora bailar merengue. Pero la verdad es que el merengue a mí no me, me tampoco me gusta demasiado, eh. Bailarlo porque sé bailarlo, pero pero nada más por por eso. ¿eh? Pero gustar no me gusta. A ver, gusta mucho la salsa, ¿eh? pero sin embargo la salsa ya es muy complicada de bailar. Eh, eh claro el que sepa bailar la dirá, no, no es tan difícil. Ya, bueno, vamos a partir de que de, de, de eso, de que yo soy un, un palo sin, sin ningún tipo de, ¿eh? de capacidad para para para asociar un determinado ritmo musical a unos determinados pasos. ¿eh? Eh, no, no no quiere decir esto que yo no tenga oído musical. ¿eh? Yo creo que sí tengo oído musical y que y que sí que capto el ritmo. ¿eh? Paedme, paedme que sí, yo creo yo cuido que sí, eso es bastante bueno, pues yo que sé, haciendo análisis de Fourier, Sabes lo que es eso? Creo que ya se sí, llama el análisis de Fourier, el, el fecho este de... de poder escuchar una música y poder dishebrarla en los instrumentos que, que la componen a mí eso también relativamente bien digo digo que debe de relativamente bien respecto a los demás porque a veces estoy sintiendo una música y digo vaya cómo mola el el baixo este y vaya cómo lo fae y los demás quedan mirando por mí y diciendo pero qué bajo que... digo sí joder no lo sientes ahí pim, pim, pim, no no no lo siento bueno pues eso es, esas cosas Luego también dárseme so, bastante bien, encoller rápido el, el ritmo. pasa que cuesta me demostrarlo, mucha gente no me cree, porque yo luego el problema que tengo es ir para coordinar ¿eh? los míos miembros co, co, con el sistema nervioso central. ¿eh? Los mi, miembros, quiero decir, los brazos, las piernas, con el sistema nervioso central, no coordinen bien. Entonces, aunque el mi sistema nervioso central eh, se lleve perfectamente consciente del ritmo, ...pues bueno, transferir eso a, a la musculatura... ...pues ocasiona un cierto conflicto... ...cierto conflicto... ...y entonces pues mira, tengo la desgracia... ...de que no puedo bailar salsa... ...ya me gustaría bailar salsa... ¿eh? ...porque de verdad que a mí es un estilo... ...que me, que me encanta... ¿eh? ...con la salsa pasa un poqueñín como con el ska... ...bueno, un poqueñín no, pasa como con el ska... ...que puede aplicarse cualquier... canción casi por convertirse en salsa si pones un ritmo de salsa de fondo y de defecho, bueno, pues ten guardados algún día vos os pondré se me apetece, se non me apetece non vos os pongo versiones salseres de, que sé yo, pues de de U2, por exemplo tengo una versión salsera de U2 e cando oficie año saque el programa de As Time Goes By ¿Eh? Poniendo versiones de aquel cantar, pues pues sí también versiones de, de salsa, de sin cantar. Que la salsa a veces que, eso, el que sepa hacer música sabrá decir lo mejor que yo, que a veces que se que se presta a ¿eh? estas cosas. Y entonces, bueno, pues mira, decidíme que al final voy a poner esa canción tan increíblemente repelente ¿eh? en una versión salsera. Que, mira, por fecho de ser salsera, fue que no se hizo así no tan repelente. Eh, Asena que mira eh, Al final conseguístelo Y va dedicada para ti eh, Este este cantar eh, No sé si estás por ahí o no estás Pero como no estás voy a echar una bronca tremenda Porque oye Mira lo que estoy haciendo por ti qué hago la mar, eh. Una cosa realmente ¿no? Dios, que si me lo dice No me lo creo ni yo ¿Vale? Venga, sentí esto sintiendo radio cuca sigue sintiendo radio cucaracha la radio del queso de un kilo la radio libre Dubieu. en el 107.3 de la frecuencia modulada Readiocuca.org Y si hoy es día 30 de octubre Y son las 23 horas y 27 minutos de la noche Entonces que a sintiendo Anedonia En puto directo Si estás naciendo 7.3 de la frecuencia modulada www.radiojuka.org ¿eh? Y cualquier día para entre del día 30 de ochobre y yo qué sé, día 4 de, de payares ¿eh? Pues entonces, que qué estás sintiendo? Le doy a puto de frío. Si estás sintiendo esto y yo y en 15 de ochobre nada más pues entonces es un puto fenómeno paranormal porque estás sintiendo un programa que todavía no se piso Pardocia temporal, ficeja cuántica. Oh. Llegó me, un, un mensaje de, de, de Tirolincio. ¿eh? Uno de los entiendes fieles. ¿eh? Dime el joder lo que me quedaba por escuchar en Anedonia. ¿eh? <ríe> nah, eh, tirolincio, ya sabes que aquí puedes sentirse cualquier cosa. ¿eh? aquellos noches en las que combinaba el punk con el fado bueno que oye que sí peor porque hoy combiné el, el hardcore con, con la salsa esta bueno que a ver que yo salsa pongo muchas veces ¿eh? ¿Eh? que yo soy muy aficionado a la salsa me gusta mucho también es verdad que soy aficionado a, a... estos ni los conocía no sé quién no sé quién son ¿eh? no sé, las revanches se sí, ven, no sé ni quién son ni dónde son Pero bueno, joder, yo sé, ¿eh? yo, Con la afición que soy a la salsa. Más a la yo, pero bueno. ¿eh? Pero bueno, en este programa ya son los hombres G, son fados, o no. sonó carinas, o no.. son de todo, joder. Paiconoclas de allí, oye, ¿eh? Mira, ¿veis lo que vos decía sobre el tema de las radios comerciales, las radios libres? En una radio comercial yo no podía hacer esto. ¿Qué radio comercial iba a soportar que pongas a los hoy por hoy y después pongas, pongas esto? <risa> no, una radio comercial imposible no soporta esto. no son quien asumirlo, no son quien asumirlo. ¿eh? No ¿no? Sería una cosa tan increíblemente ¿eh? Eh, dislocada para ellos. ¿eh? Desloque. ¿eh? si sí, sí fue el nombre de un movimiento social que en un principio mmm, también partía de, ¿eh? de de supuestos como estos, de hacer de lo que supuestamente no podías hacer, de asociar cosas que supuestamente no podían, de reyuntes, ¿eh? de deslocar, de, de romper, de hacer ¿eh? de aquello que supuestamente no podía hacerse, de, de torcer la articulación para lo que no hiciera. ¿eh? Dislocala. Pues digamos en este programa un poco de desloque de ese mes en cuando tú veas. ¿eh? Ah, oye, <risa> deslocamos de esa manera, deslocar no de va a ser otra cosa que que llamar la atención que fue hacer lo que se suponía que no podías hacer y bueno no obstante este programa digamos que esta noche que ya está llegando al sofín y es verdad que tiempo mira desde que yo un programa eso Antes de marchar para allá, <coughs> dediqué un programa en mi aniversario en el que salieron de algunos de los de los tópicos habituales de, de Anedonia Pero pero hubo uno una frase que he dicho una vez. ¿eh? Creo que fue el creo que fue el trovador ¿eh? que decía joder desde que empieza a despedirse hasta que se despide ¿eh? hasta que termine el programa. ¿eh? No sé cuándo empecé a despedirme esta noche. se antes del, del cantar a no, lo que pasa es que esta vez voy a, tener... <risa> voy a tener que despedirme de verdad porque no estoy para falar mucho y, y nunca yo viste yo creo que no estoy para falar mira y supuestamente estaba estaba bien en ¿eh? mi catarro y yo vuelvo a estar yo vuelvo a toser y yo, yo, yo vuelvo a tener el, el gargol en, en ritau, ¿eh? normal claro como no voy a tener el gargol en ritau, si si no lo de hecho descansar ni un poquín Que bueno, a ver, titú, ¿eh? en, en hora y media de programa, mancha tres cantares, ¿eh? O sea que cada media hora un cantar. A ver, uy, ¿qué dice aquí en arcugués? A las 11 y 10 ya lo dijiste, al final llegues a las 2 horas. <ríe> y eres las 11 y 10 cuando te dices lo que ya me despedía, no, no sé, hombre. Nada, a las 2 horas no sé si llegaré o... Oh. Nada más, nada más... Bueno, no sé es que sí yo, igual sí, eh, no lo sé. <risa> Oye, ¿escuchaste? ¿Sentiste ese ese yu, -yu, -yu que sentí yo? ¿Eh? Igual tiene que ver con el con el chat este. con el chat nuevo, eh? Que si no, yu, -yu, -yu cuando alguien escribe. Anarcohuez, escribe algo, a ver si a ver si suena el yu-yuyuyu, -yu -yu o, o, o me lo pareció a mí nada más. ¿eh? escribeme algo, porque si lo digo a Branson y a Dana, no me escriben nada, ¿eh? O sea, hay que pedirlo a la narcojuez, que ya están ellos, porque mira, cuando está escribiendo de alguien, mira, si lo volvió a sonar, sí, joder, avisa, que guay, cómo mola. Oh, joder, mira, A mí eso tope antes, dice de la narcojuez, hostia, a mí eso toma ahora. O sea que mira tú la, mira tú la movida, ¿no? Pero oye, está, está prestoso eso de que, eh, de que, de que avise. O sea que ya sabéis cuando escuchéis así ¿eh? en Anatolia, llegué que está aquí en, escribiéndome, escribiendo en el chat, ¿eh? <ríe> qué pasada. Bueno, pero vale, sí, no, no, no voy a, no voy a llegar a las dos horas, que esto ya ¿eh? mi hija no cual no me lo permite. ¿eh? vos cuenta que que tú joder fueron 12 días ¿eh? sin el Yu por la mañana, ¿eh? nada menos, 12 días, joder. y sin el ayú por la mañana y, y con el azúcar blanco y o sea porque la mayoría de las cosas en el bufete si sí, tienen batalleres batalleres eh yo creo que muchas cosas incluso incluso con chilaes a ver los patatas frites, un día comí un, unos pocos patatas frites y madre de dios después que comí la primera y era exactamente igual que Ya sabes ninguno metiste nunca un cacho plástico en la boca Eh, pues, pues aquello ya era una cosa similar a meter un cacho plástico en la boca ¿eh? Eh, El arroz yo creo que en muchos casos a veces no Pero el arroz yo creo que en muchos casos también ya era, también ya era congelado ¿eh? Por lo menos el, un día que pusieron arroz tres delicias yo creo que ya era más congelado que, que la hostia Había, Hubo una más dos cosas que, que joder, dije hostia esto que bien fechuta Seguramente había más cosas y más fechas, ¿eh? porque pues, también ponía mucha paella ¿vale? Lo dicho que no deseábamos estar de una comunidad valenciana ¿eh? Aunque ahí yo creo que no había ningún valenciano Pero bueno, eh, ponía mucha paella ¿eh? Y la paella bueno, pues, tenía un aspecto un aspecto llamativo, un aspecto guapo Lo que pasa es que siempre llevaba pimiento Y yo el pimiento es el único alimento que existe, ¿eh? aunque yo conozca, que yo no puedo comer Y no que no me guste, que no me gusta, o ¿eh? sea, me mal, ye que siéntame extremadamente mal ¿eh? Yo no sé si tengo si tengo intolerancia, a lo mejor yo una intolerancia Pero bueno, yo no sé si la tengo o no la tengo, pero yo digo que la tengo Ay, yo es que soy intolerante al pimiento, para no poderme darte explicaciones No, oye que eh, no un se que mal, ye que eh, no me gusta, pero ye que aparte siéntame mal porque dame cagalera y tal Y digo, soy intolerante, ya está ¿Eh? ...no está de moda decir que yo es intolerante... ...en vez de que no me gusta tal cosa... ...yo no, yo que soy intolerante... ...bueno, pues yo soy intolerante al pimiento... ...pero bueno, de verdad, aparte que me da cagalera... Y, y, ...y que vomito la de mi madre... ...como haz algo que, que te ha... ...con que tuviera cerca el pimiento, depende... ...una especie de soy más sensible... ...y unas temporadas soy más sensible... ...y otras y soy, soy menos sensible... Pero bueno, que si queréis acabar conmigo, podéis venir un show cualquiera a la, a la a la a la emisora, a Radio Cuca, y mira, por los furacos de los ventiladores, metéis esencia de pimiento, o qué sé yo, te acabéis conmigo en un momento. Porque va a entrar metal solo con Olelu, eh, solo con Olelu, va a entrarme una cagalera que no vos podéis poder imaginar, eh, voy, voy a marcharme entero por la culo... ¿eh? como decía el cantar este de los que puse que puse el, el primero ¿eh? en, el, en el trasero tengo una herida por la que se escapa toda mi vida pues, pues igual me ¿eh? escapa se me toda la vida pero si me traes esencia de pimentón curiosamente pimentón no vale ¿eh? porque pimentón curiosamente encántame eso, eso sí que yo una paradoja ¿eh? una paradoja como esa paradoja temporal que decía de ¿eh? si está si ta alguien sintiendo esto y todavía no oye 38 ¿eh? si tal alguien escribiendo esto todavía no lleva 38 sobre coño pues que el 38 sobre que menos podía hacer que metes en el chat y decímelo ¿eh? pero bueno no porque podría ser bueno no sé la narco web, si, si estás sintiéndole no y 38 sobre si estás sintiéndole no lleva todavía 38 sobre joder qué guay tío ¿eh? estoy viviendo un fenómeno paranormal en vivo al otro día vivió en un casa Mira, entre pitas y flotes, voy a llegar a las dos horas. <risa> no, pero bueno, lleve que esto quiero contámoslo. El otro día viví un fenómeno eh, extremadamente paranormal en casa, que yo que puse un, un cazo ¿eh? al fuego, ¿eh? con agua y un, y un huevo, poco celo, y aquello no fervía, y media hora y cuarenta minutos y 45 y que el agua aquella no fervía, y al final ya, joder, tenía que comer, para marchar, para trabajar, y apaguelo. y el huevo estaba cocido, luego enteréme que con, no me acuerdo si era 65 o 70 grados, eh, ya, ya, huevo, ya cuece el ¿eh? huevo y ya cuece, sin necesidad que el agua llegue a ferver, pero yo es que no me parece una cosa rara que el agua no llegue a, a ferver, eh, pero bueno, a mí pasan muchas cosas raras, ¿eh? la única diferencia es que pues, a mí pasen bien que me pase, eh, no pasa nada. esto acaba, vale. No llego goles dos horas, un saludo muy grande ¿eh? para toda la gente que estuvo sintiendo anedonia a través del 107.3 en la frecuencia modulada y otro saludo enorme para toda la gente que estuvo sintiéndolo a través del www.radiogoogle.org. un saludo para todo el que lo descargue en archivo.org, un saludo para todo el que lo sientan diferido y un saludo muy especial esta noche para los dos, para las dos personas de las que tuve noticia, ¿vale? Los dos sintientes que sé que tuvieron en ni Un saludo para Trenincio y un saludo para la Narco West Quedéis vos aquí enseguida en Tama Un programa especial de Día sin Huella Yo no me lo perdería Vosotros veréis qué facéis canijo, besa, bestia, que hecho tragar. En el colegio el señor maestro Solo ha servido para que ahora sepas que